Imaginen ir perdiendo 8 a 0 antes del descanso. Para la inmensa mayoría, eh, ¿esto es motivo de rendición absoluta? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, la cantera de la Unión Deportiva Alameña nos demostró recientemente que a veces las peores goleadas esconden lecciones invaluables de resiliencia. Y con esto arrancamos tras la estupenda introducción que nos acaba de dejar nuestro director Juan Cabezas. Eso es. ¿Entramos de lleno en este espacio de Radio Alhama en Internet? Sí para comentar pues, un análisis fascinante que han publicado nuestros compañeros de la redacción en la web alama.com. Exacto, un artículo sobre un fin de semana de marcados contrastes, ¿verdad? Que nos enseña cómo se forja realmente la mente de un deportista desde la base. Desde luego. Y bueno, empezando por ese 8 a 0 que comentabas, el equipo Benjamín tuvo una visita complicadísima a Moraleda. Uf, ya te digo, cayeron por 13 a 4 al final. Sí, sí, una barbaridad. Pero claro, encajar 8 goles en 30 minutos no es un simple tropiezo. Y aquí la gran duda es si hay un fallo estructural o, bueno, cómo evitas que un niño se traumatice deportivamente con un resultado así. A ver, es que el problema a esas edades eh, no suele ser puramente táctico, es más bien emocional. Claro, de procesamiento puro y duro. Eso es, encajan en el primer minuto y el cerebro literalmente se bloquea. Pero lo verdaderamente destacable no es esa caída inicial, sino que, fíjate, en la segunda parte lograron anotar cuatro goles. O sea, la capacidad de reiniciar el sistema, ¿no? Eh. El principio de la resiliencia en estado puro. Justamente. Aunque, claro, cuesta entender cómo cambia la dinámica tan rápido. Y fíjate que vimos el efecto inverso en los alevines. Ah, sí, contra el comarcal de Zafarraña. Exacto. Iban ganando 2 a 1 con un doblete estupendo de Ángel Martín, Y de repente, pum, sufren un bajón y terminan perdiendo 2 a 6. Madre mía, qué cambio más drástico. Siempre le echamos la culpa al cansancio físico, pero claro. ¿Qué pasa realmente en la cabeza de un niño cuando se le acaba el aire? Pues que el cerebro entra en modo supervivencia, básicamente. O sea, fisiológicamente, cuando los músculos se agotan, eh, la capacidad del lóbulo frontal cae en picado. Ya, ya. Dejan de procesar la conciencia espacial o la defensa. Exacto. La carga cognitiva se vuelve insoportable. Es como, a ver, como un ordenador antiguo intentando procesar un videojuego de última generación. Claro, se satura. Al principio va muy fluido, pero a medida que el procesador se calienta, digamos, los fotogramas caen. La información llega tarde al cerebro y cometen errores que en el minuto 5 jamás cometerían. Has dado energía Bo, con esa analogía. La fatiga física destruye la concentración por completo. Y, oye, ese colapso mental de los más pequeños contrasta brutalmente con lo que ocurre en categorías superiores. Justo ahí quería llegar yo. En la categoría infantil vimos exactamente lo opuesto frente al Reino de Granada. Sí, sí. Encajalo en el primer gol rapidísimo por un despiste defensivo. Eso es. Y si aplicamos la teoría del bloqueo emocional de antes, pues debieron hundirse, ¿no? Pero ganaron 3 a 1. Claro, porque a esa edad ya tienen herramientas de gestión de la frustración. Mantuvieron la calma, siguieron imponiendo su posesión y respondieron muy bien antes del descanso. Con goles de Adrián, Hugo Maldonado y Hugo Olmo, si no recuerdo mal, consolidando además esa tercera plaza. Exacto. Ahí se nota que la madurez mental marca la frontera entre el pánico y la estrategia sin perder ni un solo derbi comarcal. Un hito histórico, desde luego. Con detalles clave como... Uf, ese gol espectacular de falta de Santi Cantano. Vaya golazo. Y las intervenciones del portero, eh Adrián Aguilar en la segunda mitad, que literalmente salvó los muebles del equipo. Totalmente. Pero a ver, esto me genera una duda muy seria. ¿Un récord de invatibilidad tan contundente en el primer equipo es realmente positivo para la cantera? Uy, qué buena pregunta. Claro, porque por un lado inspira, por supuesto... Pero por otro, no sé, ¿no crea una losa gigante? ¿Una presión asfixiante para esos alevines que igual piensan que tienen que ser invencibles como los mayores? Bueno, es el arma de doble filo del éxito. O sea, genera un orgullo de pertenencia tremendo, sí. Claro, claro. Pero también exige comprender que esa madurez de los jugadores senior se construyó precisamente perdiendo partidos por 13 a 4 hace 15 años. ¡Qué gran perspectiva! En el fondo, en el fútbol formativo, los grandes tropiezos enseñan muchísimo más que los paseos triunfales. Sin ninguna duda. Lo que nos deja una reflexión final muy interesante. Son estas jornadas de resultados tan irregulares, con colapsos físicos y goleadas en contra, paradójicamente la adversidad exacta que forge el carácter indispensable para jugar algún día en el equipo senior. Pues fíjate, es un pensamiento provocativo que te cambia por completo cómo entendemos el valor de nuestra cantera. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con esta idea nos tenemos que despedir por ahora. Así es, pero seguiremos preparando y desgranando más información de las noticias que redactan nuestros compañeros en alama.com. Eso es. Siempre bajo la atenta dirección y guión de Juan Cabezas, que está a los mandos del control técnico. Un saludo a todos. Hasta la próxima.